En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha comenzado un nuevo tiempo. Tenemos que ser sensatos, racionales y comedidos. Que seamos... Que vivamos una explosión, pero que sepamos que tiene una onda expansiva, y tiene que ser una onda expansiva que construya, que no destruya. Hagamos lo que también hemos hecho hasta ahora, construir un buen edificio para que dentro vivan otros. Hoy las cosas no han ido tan mal como algunos eh, dicen y también como otros eh, pregonan. La mayor parte de las personas se han comportado dignamente. No hagamos eh, culpables a todos eh, de unos pocos. Vivimos en los tiempos en los que los términos en eh, medio son los que valen. Hoy los niños han salido. Comportémonos eh, tan bien como ellos lo han hecho hasta ahora. Vamos a soñar, pero para que los sueños acaben bien tienen que nacer bien. Y de nosotros va a depender. Saludos de Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica Silvia Castasola en la codirección Javier Sevillano en producción y redacción Todos preparados, vamos allá Estamos en desde ahora, desde las doce y media hasta las cuatro y media en la Rosa dos Ventos, en la sintonía de Onbacero. Almodía Rosa Ventos es nuestra etiqueta en nuestro hashtag en Twitter. Tendremos eh, Tertulia, Tertulia 0 a 0 con Mado Martínez, eh, con Manuel Carvillal y con Miguel Pedrero este ramo os vamos a hablar de viajes astrales que algunos quieren hacer han quedado en este tiempo de percepción extrasensorial. Os hablamos también del telescopio espacial Hubble y vamos a tener con nosotros a la vidente que anunció la cuarentena, ha tenido muchísimas acusaciones de fraude. Hoy la vamos a tener aquí y vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a ver, bueno, vosotros se juzgar, pero que las acusaciones no están tan infundadas. Y también vamos a tener con nosotros a la escritora y periodista Marta García Ayer. Hablamos de ella con una periodista de la casa que la oímos mucho aquí en varios programas en The Onda Cero. Hoy en La Rosa de los Vientos con su libro... El fin del mundo tal y como lo conocemos, el fin del mundo esta noche Marta García ayer. <risa> Y con Laura Falco Lara en sus en del pasado hablamos de gemelos y también mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia de las protagonistas del descubrimiento fue importantísimo del fallecimiento de la fecha exacta de la muerte de Hitler. Y también, por supuesto, Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Va a estar con nosotros eh, también un escritor, uno de nuestros eh, favoritos, eh, Francisco Nerla. Repetimos e insistimos, estamos hasta las 4 y media de la madrugada aquí en la sintonía de Un Vacero Radio desde ahora mismo, desde las 12 y 38 minutos. De los vientos con Bruno Cardeñosa. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end my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 Hombre, claro, estoy sí, a vuestro la lado, casa, a vuestro ¿eh? lado, en, en confinada, pero os siento muy cerquita. Oye, el mundo va a cambiar, ¿verdad? Porque el lo que estamos viviendo es muy importante, ¿no? Es como un acelerador, ¿no?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 En Planeta. Y ella ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Marta, mil gracias. Un placer estar con vos. Un abrazo. Escuchamos Adiós. las noticias, nos ponemos al tanto de todo y después continuamos. Queda mucha Rosa de los Vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esto es la Rosa los Vientos, estamos hasta las 4 y media de la madrugada, hasta las 4 y media de la madrugada, aquí en la sintonía de Onda Cero. Hoy hemos comenzado a las 12 y media, insistimos, Almodía Rosavientos en nuestra etiqueta en Twitter, Almodía Rosavientos, insistimos, hasta las 4 y media de la madrugada. Vamos a tener cosas del pasado con Laura Falcón, vamos a tener mujeres con historia, vamos a tener... Fronteras del futuro va a estar con nosotros el escritor Francisco Narla y vamos a tener ya mismo vamos con ella con La Tertulia Zona Cero La Zona Cero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 comunicarse, relacionarse es tan básico como el comer por eso nos gusta tanto ir de picoteo porque encima te relacionas y comes con lo cual Las dos cosas. <risa> nos, sale, nos pues, sale divino y, pues, si, pues, y mira, si... eso... el aperitivito ¿dónde estará el aperitivito? <risa> en, en eso somos unos, unos expertos los españoles eso de, ir de tapas. ya te digo <risa> y sitios pues, además sí. total, totalmente especializados que los hay mm. en España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 La ah, vale, gente que. que utiliza solo Twitter para insultar, para faltar respeto, para, para... Y lo que están haciendo es una cosa... Es tremendo, tremendo. Bueno, mejor que lo hagan en Twitter, que sí, como sí, hicieron que, a este hombre le peguen un golpe en la cabeza y le exacto, pasan... Exacto, desde luego que sí, sí, sí. Pero, Entonces, mejor que se quede ahí. Pero, pero es, aunque es en tremendo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 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha empezado a las 12 y media de la noche que va a estar hasta las 4 y media de la madrugada. Os recordamos Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Está en dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda cero.es y la página web onda 0es la sección dedicada a la Rosa los Vientos. Tenemos tertulia unos minutos por delante, pero unos minutos en donde vienen. Muchas curvas.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 ¿Solamente ahora? ¿Cómo solo ahora? No, no lo entiendo. Eh, pero... que En lo que se vio en su momento del programa del 24 de diciembre, estaba todo menos eso. Ahora es bueno, también eso. Bueno, es, pero ¿quién lo dice eso? Eh, te lo digo yo, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Como hay tantas teorías, y de verdad, hay tantas teorías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 que si se está refiriendo Manuel a esa. Sí, a la, a la, Es la, otra. Sí. Es, esa es otra que, que, que, se, que se se colgó también en YouTube a posteriori. Parecida, que, parecida. Parecida y... que decía cosas sí. y aplastantemente parecidas a lo que ha pasado, que iba a morir mucha gente, que no sé qué, que no sé cuántos.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 de acero, La Rosa de los Vientos La reconquista duró casi, casi mil años fue a sangre y fierro y es que fierro es el título de la última novela de nuestro siguiente invitado de Francisco Narla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 Creo que ese sonido de los tambores moros te debería perseguir de por vida. Desde luego que sí. Francisco Narla, como siempre, un placer estar contigo, charlar contigo, conocer un poco más de tu trabajo. Francisco, hasta la siguiente, y nos hablamos muy pronto. ¿Qué? Y nos vemos antes todavía, ¿eh? Hasta la un, un saludo a todos los rosaventeros, ya sabéis que aquí tenéis a un amigo de corazón. La rosa de los vientos en Onda Cero. La rosa de los vientos que hoy ha comenzado a las doce y media de la noche que va a estar hasta las 4:30 y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La rosa de los vientos, Almohadía Rosa Ventos en nuestra etiqueta en Twitter. con infinitos contenidos hemos hablado sobre el fin del mundo tal y como lo conocíamos el fin del mundo, ese libro es de una compañera de onda cero, una periodista, una investigadora una persona que no se presenta ese trabajo de cómo va a evolucionar la sociología, la informática todo, cómo va a evolucionar el mundo en el futuro y todas esas ideas que ella presentaba un poco se ven respaldadas por todo lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo. Y hemos venido también ...la Tartulia Zona Cero con Manuel Carroyal, con Miguel Pedrero, con Mado Martínez. Hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado también de esa profecía que puede ser falsa, esa profecía, ese anuncio sobre cómo iba a ser la cuarentena del coronavirus. Una profecía que teóricamente se hizo en diciembre, el 24 de diciembre, pero no está muy claro que se hiciera en esa fecha y parece que se hizo en tiempos recientes por lo menos así lo han publicado algunas fuentes y también ha estado con nosotros Francisco Narla bueno, viene una hora una hora con muchísimos contenidos con Laura Falcón, Lara hablamos en los ecos del pasado del enigma enorme y con casos espectaculares de los gemelos. Eh, tenemos el relato de las de personas, de las mujeres, eh, gracias a las cuales se supo el fallecimiento, la fecha del fallecimiento de Hitler y un poco se pudo reconstruir lo que pasó en el mundo y tendremos, eh, por supuesto, también señales, eh, per, perdón, fronteras eh, del futuro con Javier Sevillano. Las señales del mundo con Javier Sevillano son los sábados eh, por la noche. Hoy, Nos enfrentamos al futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Lo dicho, todo eso será en la próxima hora en La Rosa de los Vientos. Ahora en la actualidad, la información en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí seguimos una nueva hora de programa con muchos hay, contenidos y con muchas informaciones en La Rosa de los Vientos en Onda Acerón. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado 288 víctimas? que se han conocido hoy domingo ¿cómo ha cambiado para que 288 víctimas digamos que los datos se mejoran y son 288 y también tenemos que pensar que es domingo, que las víctimas ahí se cuentan, las del sábado puede haber una falta de algunas cifras, puede incrementar en los próximos días, como ha ocurrido en los datos de los fines de semana son un poquito menores pero lo cierto es eso, que hay un descenso, hay 288 88 ...casos en 288 víctimas... ...con sus nombres, sus apellidos, su historia... ...un día hay que homenajear y recordar a todas las personas... ...que se han marchado, más de 23.000. El mundo entero, prácticamente España, casi toda Europa prácticamente el mundo entero ha estado de paréntesis en durante dos meses aún nos queda confinamiento queda estado de alarma, quedan casi dos semanas encerrados pero se empieza a ver cómo se levantan algunas medidas, hoy han empezado a salir los niños y dentro de dos semanas pues seguramente el mundo comenzará a recuperar un poquito de normalidad, ojalá haya sabido de algo estos dos meses en los que el mundo ha estado parado ha estado en ese paréntesis Aquí en Onda Cero, por supuesto Os informan de, de todos nuestros compañeros De los servicios informativos Y en la página web También está toda la información Toda la última hora OndaCero.es Comenzamos aquí un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el que tendremos fronteras ante el futuro con Javier Sevillano, con Silvia Casasola, mujeres con historia, y ya mismo, ya mismo, nos ponemos en clave de cosas del pasado con Laura Lara, que nos va a hablar sobre el mundo, los misterios y los enigmas de los seres iguales, es decir, de los gemelos. Ecos del pasado Y estos ecos son dobles Y son casi iguales O iguales totalmente Porque son gemelos Hoy hablamos del misterio de los gemelos En ecos del pasado Por supuesto con la presidenta de Prisma Publicaciones en el grupo Planeta Con Laura Falcó Lara Laura muy buenas ¿qué tal Buenas noches, Bruno. Bueno, estamos en un tiempo en donde hay muchos eh, más eh, gemelos eh, para las técnicas de reproducción, pero es que existen infinitos tipos de gemelos. Nos creíamos que había uno solo, los gemelos, no, no, bueno, no. estaban los mellizos y <risas> que va, son infinitos, a ¿no? A mí me ha sorprendido realmente, sobre todo el último caso que comentaremos, pero vamos un poco primero, antes de meternos en casos extraños, vamos a meternos a saber... ...qué tipos de gemelos hay... ...mira, uh -huh. el más normal... ...son lo que llaman gemelos no idénticos... ...o mellizos... ...que son dos espermatozoides... ...fertilizan dos óvulos... ...que se desarrollan en una misma matriz... ...por tanto, 50% ADN de la madre... ...50% del padre, ¿vale?... ...luego tenemos otro caso... ...que también es conocido... ...que son los gemelos idénticos... ¿Que, ¿qué pasa aquí?... ...pues que un espermatozoide... ...fertiliza un, un único óvulo... ...que se divide y forma dos bebés... ...ADN, 100% madre, 100% padre... Y ahora vienen dos casos que yo, te soy sincera, desconocía, que son los gemelos semiidénticos que ¿Qué son los gemelos semiidénticos? Pues son dos espermatozoides que fertilizan un mismo óvulo, el cual se divide y forma dos bebés. En este caso tenemos un ADN que es 100% materno y 78% paterno. Pero... El 78% no quiere decir que todo sea del mismo, claro. Eh, ahí viene, ahí viene el caso. Claro. Ahí viene el cuarto caso que es lo que a mí me dejó muerta, que es lo que llaman fecundación múltiple heteroparental, que permite, aunque sea la radio decir que es una auténtica P para el padre que le pasa algo así. ¿Y por qué y por qué digo esto? Por lo siguiente. O sea, vamos a vamos a especificarlo en el caso de un pobre señor, ¿vale? Eh, mira, hace dos años un hombre, del cual se desconoce su nombre, no quiso hacerlo público, tuvo junto a su mujer bebés mellizos en la provincia de Ajovín, en el norte de su país, ¿vale? Sin embargo, con el paso de los días y de los meses, se va viendo que los niños cada vez se parecen menos entre ellos y que además hay uno que no se parece ni a él ni a la mujer. Ya los familiares y los amigos se le pitorrean diciéndole que a ver si el bebé no es suyo. Él es reticente a creerlo porque piensa, ¿cómo va a ser? Si son gemelos, los dos son del mismo lado. Bueno, pues el caso es que fue tal la presión que al final decidió hacerse una prueba de ADN. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando la Asociación Genética de Vietnam confirmó sus sospechas? Uno de los mellizos no era hijo suyo. ¿Cómo es eso posible? Pues ese es el cuarto caso, que es lo que llamamos secundación múltiple heteroparental. Y es cuando dos óvulos de una mujer son fertilizados por dos espermatozoides de distintos hombres en un corto periodo de tiempo. O sea, o sea que la que... mujer tuvo que estar con dos muy Efectivamente, en claro. eh, muy mm. poco tiempo, porque además no es el mismo óvulo, son dos óvulos diferentes fecundados, o sea, sería el mismo caso que los y, gemelos. Y, no y me identicos. vas a apretar, Laura, dos que apuntaron muy bien, ¿eh? Efectivamente. O sea, sería el caso de los gemelos no idénticos, es decir, dos óvulos y dos espermatozoides, pero en este caso espermatozoides de diferente padre. O sea, que tela marinera, ¿no? Desde luego bueno, que sí. A, a <risa> ver imagínate... cómo lo cuentas a los amigos, ¿no? No, claro. Imagínate la cara, la cara de este pobre hombre. O sea, sí, no quiero sí. ni, ni imaginármelo, vamos. O sea, de hecho, pensemos que estamos hablando en este, de, de este caso. Hay menos de 10 casos ...en todo el mundo... ...o sea, es una cosa muy excepcional... ...pero que puede pasar... ...bueno, menos o sea, mal si que hay pocos tiene, casos, claro... ...efectivamente, si alguien tiene dos gemelos... ...que uno no se parece a ni Dios que se puede hacer la prueba porque igual es el onceavo caso. <risa> bueno, dicho esto, vamos a lo que nos ocupáis. Los casos extraños de gemelos. Comportamientos anómalos. Casos realmente siempre se ha dicho, ¿no? que el gemelo vuelo gemelo, gemelo malo, que se tiene una conexión extraña entre ellos. Bueno, pues hay casos realmente que ponen los pelos de punta. Bueno, espectacular es eso que decimos lo que le pasa a uno lo siente el otro, se si le quema al uno, en la quemadura le sale al otro. Bueno, Eso es lo mínimo, porque hay casos en verdaderamente llamativos. Eh, Nos vas a comentar algunos de ellos, pero pues que sí. son tremendos y espectaculares. Mira, el primer caso, y quizás el más, eh, digamos, que más se ha oído hablar, es el de las gemelas silenciosas. Ellas se llamaban Jennifer y June Gibbons. ¿Qué ocurre con estas niñas? Bueno, son niñas que son bastante introvertidas, siempre van juntas a todos lados, son prácticamente idénticas y además son de color, con lo cual sufren, tanto por su condición de color como eh, por el hecho de que eran idénticas y además eran muy muy eh, poco comunicativas, sufren un terrible acoso escolar. El caso es que eh, empiezan a analizar los padres qué hacer con ellas y pues cambiarlas de colegio, incluso separarlas de colegio. Bueno, eh, cuando empiezan a hablar de separarlas de colegio, de hecho, el comportamiento aún es peor. Empiezan a tener realmente un comportamiento extrañísimo las dos, tienen serios problemas y deciden que fue un error y vuelven otra vez a llevarlas juntas. Llega un momento que realmente parece que vayan a la par, pero hasta el punto de que parece que piensen exactamente lo mismo y que se comporten de la misma forma. Incluso llegan a decir, los familiares y los conocidos, que su comportamiento rozaba casi el catacatonismo, o sea, que casi parecía que no, que no se comunicaban, que no se movían, que no podían separarlas. Bueno, una cosa como muy extraña, ¿no? El caso es que, bueno, fíjate, hay frases de ellas tipo... ...esta hermana mía, una sombra oscura robándome la luz del sol... ...es mi único tormento. Esa es una frase de June Gibbons. O sea, llega un momento que ellas empiezan a sentir... ...que se molestan mutuamente, es decir, que sobra una de ellas. Y, y de hecho empiezan a escribir un diario... ...que poco después se pues, ha ido leyendo y se ha ido interpretando... ...y realmente es absolutamente inquietante leer ese diario porque hablan de cosas como por ejemplo que una es la sombra de la otra, que una no deja brillar a la otra, que debería desaparecer una de las dos para dejar así de sufrir, bueno, bueno llegó tremendo. un punto eh, es que también eran gemelas en que se les fue algo, un tornillo vamos a decir, pero casi a la vez también, también eh sí. bueno llegaron a ser lo que se llaman amigas mortales sí, de hecho, sí, en sus sí. escritos llegan a decir pues eso que tiene que desaparecer una de las dos para que las cosas eh, funcionen Bueno, eh, el caso es que acaban eh, con tratamiento médico uh -huh. de hecho con una condena casi psiquiátrica eh, porque bueno, porque de hecho empezaron a cometer delitos comportamientos muy extraños robos, provocando incendios en su barrio, el caso es que eh, fueron diagnosticadas ya en ese momento con una especie de esquizofrenia y se las llegó a tratar sinceramente eh, con terapias porque las niñas tenían un serio problema Bueno, llegó a tal historia que en el diario podemos ver que llegan a un pacto para decidir cuál de las dos se va a sacrificar para que la otra lleve una vida normal jolines, o sea, tú te imaginas duda, ¿Algo eh? parecido? bueno Porque eran pues, hermanos, hermanas Efectivamente, o sea, efectivamente es que Pues por provisto, pues por visto, tras largas discusiones deciden que es Jennifer la que debe morir y y, y O sea, llegan es, a ese Jennifer, acuerdo y ese pacto, es terrible, <ríe> ¿eh? Jolines el eh, único que le pide a la otra a la que queda viva es que lleve una vida normal el caso es que Jennifer muere en 1993 con casi 30 años pero no se suicida la causa es miocarditis aguda su corazón se inflama de tal manera que no puede seguir latiendo y se paraliza sí. nadie puede explicarse que eso ocurra exactamente pocos días después del pacto no hubo señales de envenenamiento ni de nada anómalo simplemente que el corazón decidió dejar de funcionar por la miocarditis aguda Bueno, en la actualidad eh, Jun eh, está viviendo una vida normal, no recibe tratamiento psiquiátrico y, bueno, y vive sola en Gales cerca de sus padres. Eh, y no nos vamos a vivir con ella, ¿eh? Porque, bueno, jolines, realmente eh, inquieta. Eh, desde luego que hizo que la hermana... ...como fuera, ¿no? Pero no estuviera... ...es una historia tremenda... Eh, ...pero es que es una historia que ha ocurrido hace muy poquito... ...hace muy poquito... ...estas eh, gemelas silenciosas... ...que no es el único caso en donde sufren algún tipo de problema mental... ...porque todo esto empezó con, con eso... ...una gemela, porque porque el siguiente caso nos lleva a Suecia?... ...pero también eh, los eh, problemas mentales llegaron a la vez. Pues sí, pero hay más casos de este, esti de este estilo... ...por ejemplo... Tenemos otro caso que, le, que son las gemelas suecas, en este caso se volvieron locas al mismo tiempo, y la palabra es locas. Ellas vivían pues en Suecia, no habían presentado ningún tipo de señal de enfermedad previa ni mental, ni nada que se le pareciera. Entonces, un día Úrsula viaja a Estados Unidos, eh, viaja desde los Estados Unidos, perdona, a Irlanda a visitar a su hermana, vivían separadas. Y eso termina en una oleada de violencia y de locura colectiva con diferentes accidentes de tránsito, una persona muerta y muchos policías realmente atónitos. El caso es que se encontraban ambas en Irlanda cuando de repente suben a un autobús eh, por razones desconocidas... ...y empiezan a comportarse de forma muy extraña en el autobús... ...el conductor para en seco, las baja en mitad de la autopista... ...y en ese momento empieza el caos... Empiezan a correr entre los coches a toda velocidad... ...la policía se personifica allí, consigue detenerlas, las calmas... ...pero Ursula escapa, eh, corre directa a los neumáticos de un camión... ...rompiéndose las piernas, bueno... ...fue toda una auténtica locura, el caso es que en cuestión de horas... Eh, eh, una de ellas asesinó a un hombre También que le había ofrecido un lugar donde quedarse Mientras estaba en la ciudad eh, Bueno, otra se lanzó desde un puente El caso es que cuando consiguieron eh, Evaluarlo psiquiátricamente La historia es esa, que en cuestión de, de, de horas Ambas tuvieron un brote De Brotaron locura vez. Sí, sí. Pero simultáneo, absolutamente simultáneo O sea que bueno Que la locura por lo visto también se puede contagiar Claro, la locura Nunca mejor dicho, ¿eh? eh... Ese gemela porque afecta es como si... ...hubiera una misma gota con eh, dos manifestaciones... ...una misma gota de agua con dos manifestaciones... ...y cada uno es un gemelo... ...y en este caso... ...estas gemelas eh, suecas se eh, brotaron... ...se volvieron eh, locas... ...y eh, tuvieron una tara mental eh, prácticamente a la vez... ...siempre he pensado que... Eh, los, eh, ...los gemelos se eh, pueden hacer eh, cosas... ...se eh, pueden... ...hacerse pasar el uno por el otro... o ...pueden jugar un poquito... ...pero este caso es un poco extremo... ...porque uno cometió un crimen... ...y el otro... Se confesó culpable y lo pagó. Efectivamente, en 1993 la policía arresta a Ronald Anderson por atacar a su esposa. El único problema es que Ronald ya estaba teóricamente arrestado por el mismo crimen unos días antes. Y los registros indicaban que llevaba... ...seis meses ya en prisión... ...bueno, la revisaron y seguía ahí... ...se no se había alargado... ...fue un amigo... ...que afortunadamente le dijo a un policía... ...que es que Ronald tenía un hermano llamado Donald... ...quien tenía la costumbre de ir a prisión... ...por los crímenes de su hermano... ...o sea vamos, altruista no lo siguiente... ...esto empezó en los años 70... ...cuando Ronald se listó en el ejército... ...pero se arrepintió en el último momento... ...entonces Donald decidió cubrirlo y ir en su lugar... ...desde entonces Donald se acostumbró... ...a cubrir a su hermano... ...y a acatar las culpas que al otro le, le tocaban... O sea que vamos, para nota, ¿no? Y el siguiente caso que nos vas a comentar es de unos hermanos gemelos que se casaron, pues, con otras hermanas gemelas también. Efectivamente, los hermanos Craig y Mark Sanders se comprometieron el mismo día, se casaron en la misma boda y se fueron a vivir a casas continuas con dos hermanas gemelas. Se conocieron, por lo visto, en un festival de gemelos y ahí empezaron a salir con una cita doble, ganaron miles de dólares, Lo cual tomaron pues como una señal de que eso tenía que prosperar y que iba bien. Así que, bueno, pues tuvieron niños gemelos también, como os podéis imaginar. Y, y, y nada, eh, bueno, Diane y Craig tuvieron dos niños gemelos. Y Darlene y Mark tuvieron dos niñas gemelas. O sea que, bueno, maravilloso, ¿no? De, desde luego, cuando se dice que hay una carga genética en todo esto, pues este caso lo demuestra un poquito. Eh, que hay algo genético porque eh, el ser gemelo también se da... ¿Qué heredado, un qué se puede destacar en el caso de que protagonizaron estas personas María y Lucy? Es un caso también extrañísimo. Y es que estas, estas hermanas representan mejor que nadie la frase de I, if, uh, It, don't, it don't matter if you are black or white. Es decir, no importa si eres negro o blanco. ¿Por qué? Porque es rarísimo, pero ocurrió. Y es que estas gemelas son una negra y una blanca. El padre es blanco norteamericano, mientras que la madre es mitad jamaicana, por lo cual ambas gemelas nacieron pues bicolores, claro. lo cual es mm. realmente chocante, pero que puede ocurrir, lógicamente. Que no es un caso como lo que nos comentabas al principio. Eh, es no, el mismo no, padre no, no, no, no. y la misma madre. no Ahí no ha habido ni trampa ni cartón, ¿no? Está claro. En este caso no. En este caso son eh, todo normal. Lo que ocurre es que bueno, en la casualidad quiso que una saliese pues de color y la otra blanca. Y Abigail y Bredani, cuéntanos de ellas. Pues mira, a pesar de que estas hermanas eh, comparten un mismo cuerpo, no son ni siamesas ni gemelas, ya que una de las hermanas posee su propio corazón, pulmones, espina dorsal, estómago y el resto. O sea, cada una tiene su vida paralela Las conocidas gemelas eh, Explican que para realizar La más simple de las actividades Como caminar, bailar Requieren de una coordinación de ambas Pues el cerebro de cada una Controla una mitad del cuerpo Una pierna, un brazo No obstante, la condición de estas hermanas No las ha impedido lograr sus metas y sus sueños Actualmente tienen 26 años Les encanta salir, divertirse Son educadas, eh, van, a, van a clase Etcétera, o sea, que bueno Curioso, pero real Y el caso de Ana y Lucy, ¿qué podemos decir de él? Pues mira, son australianas, tienen 38 años y han gastado miles y miles de dólares para lucir todavía más idénticas. Su obsesión es ser dos calcos. Bueno, eh, en este caso sería lo contrario de las hermanas del principio, ¿no? En este caso al revés. O sea, ellas están encantadas de ser exactas. De hecho, llegan a tal punto su obsesión que comparten el mismo novio. ¡Jolines! Pues sí, es un poco exagerado, sí, sí, pero sí, sí. Sí, sí Pero ¿comparten el mismo novio por, por juego o por, por, por gusto? No, no, pues no. Claro, por gusto no, no se, se supone que, por, gu claro. se sí, supone sí. que por gusto. Bueno, el hombre debe estar encantado. Mira, dos al precio de una. Bueno, se las tiene que mantener, no, pero... Pues, sí, sí, pero dos iguales. Joder, Exacto. Eres... Bueno, bueno. Pues bueno, eh, no. esa es Ana y Lucy tienen el mismo novio, la misma pareja. Y Edith y Jonah ...en este caso pasamos de la alegría a la tragedia... ...se trata de un triángulo amoroso que termina realmente en tragedia... ...y es que Edith Casas y su novio Víctor eh, Zingonali... Eh, bueno, es un, ma eh, es un matrimonio en el cual el novio, estuvo, el novio estuvo tres años en la cárcel ya que fue acusado del asesinato de su hermana gemela, de la hermana gemela de la novia, estamos hablando, que es actualmente su pareja. Este matrimonio, como os podéis imaginar, pues generó muchísima controversia en los medios argentinos, porque es donde viven, porque, claro, la gente veía inconcebible que Edith se casara con el presunto asesino de su hermana gemela tras haber pasado tres años en prisión. Pero así es sí oh, hombre, es normal que la gente lo diga que sea llamativo, pero hombre. pero ha pasado, ha pasado, y esto es lo uh -huh. que, lo que tenemos que contar. Bueno, pues eh, supuestamente ese hombre se casó con el presunto asesino de su hermana gemela. Una historia tremenda, como tremenda y llamativa esa es la historia de Jean Lewis y Jean Springer. Hablamos de dos personas separadas al nacer, dos personas que no se conocen para nada resulta que sus vidas son absolutamente paralelas y es que tras 39 años por cosas del destino los hermanos se conocieron y empezaron a hablar sobre sus vidas ambos tuvieron novias con nombres similares, Amanda, Tiffany o Natasha además los dos se casaron con mujeres llamadas Betty ambos eran fanáticos de la misma marca de Cermeza y fumaban la misma marca de cigarrillos ambos eran aficionados a la carpintería, a la carpintería. tenían el mismo coche, trabajaban en lugares idénticos, incluso Tuvieron de niños perros llamados Toy, imagínate. Eh, bueno, escépticos ante tantas coincidencias realizaron un test de personalidad para ver qué resultado arrojaba. Y es que decían que en el 87,4% tanto en carácter como en personalidad eran idénticos. No me extraño. Evidentemente, tampoco Imagínate. hacía falta un TSE que lo certificara. El sí, TSE no, no. vino <ríe> a, a demostrar lo que ya se sabía, pero bueno, es que lo que sentía y lo que le pasaba al uno no es que el otro lo recibiera, es que lo hacía exactamente igual. Eran gemelos Exacto. en todo, gemelos también en actos, ¿no? Llamativo, llamativo. Eh, estas eh, gemelas, eh, las eh, gemelas de eh, Crowley, ¿qué podemos bueno, decir de ellas? Es un caso realmente aterrador. Hablamos de la historia de las tres hermanas que nacieron y fueron criadas y crecieron dentro de un búnker antibombas ubicado a las afueras de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que su padre adoptivo las hizo creer que fuera del búnker se estaba desarrollando el fin del mundo y que solo en ese espacio estarían a salvo. Se mantuvieron así 21 años, aisladas del mundo, hasta que unos campesinos se investigaron y encontraron eh, que bueno en, eh, se dieron cuenta de que estaban encerradas. Resulta que una de las hermanas, además, eh, estaba totalmente enferma, muy demacrada, y debido al aislamiento, pues bueno, la otra enloqueció y terminó por asesinar a la hermana que estaba enferma. El caso es que se comió el cadáver para no morir de hambre. O sea, imaginémonos. Joder, eh, es una historia, historia, una historia que comienza como triste porque es triste, pero que acaba de forma absolutamente macabra, ¿eh? Pues no, la claro. verdad es que además, además nunca se pilló el padre, consiguió huir ¿eh? uh -huh. de la justicia, o sea que vamos, una historia macabra donde las haya. Hay muchos casos eh, de gemelos eh, llamativos, hemos conocido algunos, pero bueno, eh, la historia está llena de ellos. Eh, fíjate, no deja ser, a mí me ha llamado la atención, mientras eh, los contabas, mientras explicabas estos casos, la mayor parte de ellos eh, son mujeres, eh, no sé, eh, se si haya, bueno no se puede decir que ella estadísticamente nada destacable porque hemos cogido algunos eh pero no, fíjate, no deja ser no, no, se eh, decir, que se fíjate diga. que he conocido dos casuísticas y las dos al revés eran hombres ¿Sí? uno, que eran unos canallas esto es lo que decías tú, jugaban a salir y acostarse con la misma chica sin que ella se enterara claro, claro barbaridad. Y se bueno, dentro los de los casos que he es lo mejor que puede pasar bueno, fíjate, eh, claro. se presentaron sí, sí. los exámenes de forma alterna y el otro era unos bueno unos amigos de mis padres que eran dos hermanos gemelos también Pero esto que lo curioso es que todas, toda la vida habían tenido enfermedades paralelas Y cuando el menor de los dos murió de un ataque al corazón El otro, bueno, se hizo hacer cincuenta revisiones Estaba asustadísimo Porque decía que nunca pasaba más de un año Hasta que a él se le producía lo mismo que a su hermano a nivel de salud Por suerte en este caso no fue así Pero vamos, fuera es una, una honrosa. excepción. Desde luego que sí, pero bueno, es eh, llamativo. Hay muchos casos eh, de gemelos que la gente nos lo comete, porque la verdad es que muchos eh, gemelos eh, parecen estar unidos por un hilo invisible. Por cierto, hablando de invisible, el Colegio Invisible aquí en Onda Cero, programa el jueves por la noche, y ahí como siempre a la una en Onda Cero, la próxima semana, el próximo jueves eh, por la noche, madrugada del viernes, ¿A dónde nos vais a conducir? Bueno, os tengo que contar que la semana pasada, con todo el ajetreo, me equivoqué, porque como os podéis imaginar, el Colegio Invisible no es en directo, se graba, y llevamos puestos otros programas adelantados con respecto a lo que vais oyendo en emisión, con lo cual la semana pasada tendría que haber dicho que nos íbamos a Perú y no al Reina Sofía. Es esta semana que nos iremos al Reina Sofía, así que perdón por el error. No y, pasa y, pues, nada, de... eh que sepáis eso que esta semana será la que emitamos pues el episodio donde estamos en el en el Museo Reina Sofía, donde hablaremos con Sol Blanco y con Paloma Navarrete del grupo Epica que vivieron que en primera viven. persona lo que pasaba ahí, ¿no? Efectivamente, vivieron en primera persona lo que pasaba ahí. Así que, disculpas por el error, que era los humanos. Y, y allí, bueno y nos escuchamos el jueves en el Colegio Invisible, para aquellos que les apetezca a la una de la noche, pues nos vamos a ir a Reina Sofía. El jueves por la noche, madrugada del viernes, el jueves por la noche a partir de la una de la madrugada, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, con Laura Falcó Lara y con Lorenzo Fernández. El siguiente traizo es aquí cerca, pero es un misterio enorme el que hay nos os vais a contar en el Museo Reina Sofía posiblemente posiblemente la casa encantada más grande y gigante que existe o el edificio encantado más grande y gigante que existe en nuestro país y lo que pasa y lo que pasó ahí fue tremendo tremendo lo conoceremos y insistimos el próximo jueves ¿no? Perfecto, efectivamente, que nos acompañen el jueves <risas> Y el domingo que viene Nos cuentes aquí más cosas Además de misterios En la Rosa, los ventos, en los ecos en del pasado Laura Falcón, muchas gracias Un abrazo a todos Y atención, en Mujeres con Historia Nos trasladamos al final de la Guerra Mundial La muerte de Hilder Fue determinada de forma exacta Por las 12 protagonistas En el relato de Silvia Gessola de esta noche, Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El próximo jueves 30 de abril se cumplen tres cuartos de siglo del suicidio de Adolf Hitler junto a su esposa Eva Braun. Acontecido en 1945. Eso es al menos la crónica oficial. Cierto es que existen multitud de versiones a cual más vario pinta sobre su supuesta muerte o supervivencia, dignas de los literatos de ciencia ficción más célebres. Hoy os vamos a contar la historia de dos mujeres que por mor del destino unieron sus vidas en un momento vital para la historia de la humanidad. Nada más y nada menos que identificar el cuerpo de Hitler. ...ellas eran una intérprete rusa... ...llamada Jelena Yerska... ...y la otra, un ayudante de odontología... ...llamada Kate Heusserman... ...ambas tuvieron un futuro muy diferente... ...un futuro que os vamos a desvelar esta noche... ...a la vez que os contaremos... ...cómo transcurrieron los acontecimientos... ...en los días del final de Hitler... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...días agridulces de grandes sufrimientos... ...porque aunque se había acabado la guerra... La población debía enfrentarse en la reconstrucción de sus ciudades... ...afrontar las secuelas del conflicto... ...e intentar recuperar sus vidas. Yelena Yeska nació en Gómez, la ciudad bielorrusa... ...en octubre de 1919... ...con el nombre de Yelena Kagan. Su familia era de origen judío... ...y cuando estalló el conflicto de la Segunda Guerra Mundial estudiaba filosofía en la Universidad Estatal de Moscú. Enseguida quiso alistarse para luchar contra los nazis, pero solo le dejaron hacer munición en una fábrica rusa. En su empeño, estudió enfermería y cuando pensaba que le iban a mandar al frente, el ejército dispuso otro destino mucho más valioso para ellos. Yelena tenía conocimientos de alemán, y fue destinada a una unidad de inteligencia como intérprete para ayudar en futuras misiones secretas equipada con un diccionario y una libreta acompañó a su unidad en diferentes destinos desde febrero de 1942 hasta que les encomendaron la gran misión viajar a Berlín y averiguar el paradero de Hitler cuando todo acabara. Era 1945 y los extertores de la guerra estaban llegando a su fin. El general ruso Zuccott estaba combatiendo y ocupando Alemania, pero Berlín, la capital, se resistía. En ella se encontraba el alto mando nazi con sus familias dentro del Führerbunker, acompañando a Hitler y a su inseparable, Eva Braun. Hitler no estaba dispuesto a capitular hasta el último momento creyó en su mesiánica misión de crear un nuevo mundo una nueva era liderada por él y sus acólitos. no estaba dispuesto a dejarse coger vivo y dispuso todo lo necesario si al final los aliados ganaban la última batalla El 30 de abril de 1945... ...Hitler dio la última orden a sus oficiales más fieles... ...y se suicidó junto a Eva Braun. Sus hombres sabían que tenían que hacer desaparecer sus restos... ...para que los enemigos no utilizaran a su favor... ...el hallazgo de sus cuerpos. El 2 de mayo de 1945 los soviéticos entraban en la cancillería del Reich en cuyo subterráneo se hallaba el famoso búnker rápidamente hallaron los cuerpos del general Goebbels su esposa Magda y sus hijos fallecidos todos fueron identificados sin ningún problema pero no había ninguna pista de dónde estaba el Führer eso era lo que tenía que averiguar la unidad de inteligencia Era la unidad de, de inteligencia soviética formada por el general Vasily Gorbushin, el soldado Iván Churakov, y la intérprete Yelena Cheska. Su misión era alto secreto. Nadie debía saber por qué estaban allí. Y por supuesto, todo lo que averiguaran debían contárselo directamente a Stalin. 4 de mayo casi por accidente unos soldados soviéticos liderados por el comandante Klimenko trasteaban por el jardín de la cancillería poco antes de volver a Rusia cuando encontraron restos de un cadáver calcinado no le dieron mayor importancia pero el soldado Churakov se enteró comunicándoselo a su jefe quien al día siguiente junto a Yelena se personó en el lugar con sumo cuidado desenterraron los restos de dos cadáveres uno masculino y otro femenino que habían sido quemados y enterrados recientemente las huellas del fuego hacían imposible su identificación por lo que no les quedó más remedio que intentar averiguar quiénes eran aquellas personas la incertidumbre y el ansia por descubrir si habían encontrado a Hitler Hizo que pensaran con rapidez. Trasladaron los cuerpos a la morgue improvisada de berlín buch Se les hizo la autopsia constatando... ...los médicos forenses... ...que la causa de la muerte era intoxicación por cianuro. Pero claro, seguían sin confirmar... ...si aquel cuerpo quemado era... ...el de Hitler. Si realmente ese hombre era Hitler u otro nazi sin identificar para ello dispusieron la extracción de su mandíbula sabían que Hitler tenía graves problemas con su boca y cada dos por tres su dentista personal le visitaban el búnker por tanto tenían que dar con el paradero del doctor Hugo Blanske odontólogo personal del Führer pero Blanske había huido a la fortaleza alpina del Führer ...preguntando y preguntando... ...averiguaron que el dentista... ...tenía un auxiliar que le ayudaba... ...ella se llamaba... ...Kate Husser... ...Kate es la segunda protagonista de esta historia... ...y ella fue determinante... ...en la identificación de los restos de Hitler... ...como vamos a averiguar ahora... Pero aquello también supuso su muerte en vida. Kate había nacido en la ciudad del Lietnik, en Polonia, el 15 de julio de 1909. Por tanto, tenía 35 años cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mundial. Se había formado como auxiliar de odontología a las órdenes del doctor de origen judío, Theodor Bruck. ...Kluck dejó de ejercer y se escondió... ...para que los nazis no le llevaran a ningún campo de concentración... ...Kate mientras tanto encontró trabajo con el doctor Hugo Blaske... ...quien resultó ser el dentista personal de Hitler... ...Kate era política... ...no estaba afiliada a ningún partido... ...y solo quería sobrevivir trabajando de lo que sabía... ...de hecho estuvo ayudando a su antiguo jefe... ...consiguiendo bonos de comida... ...para que pudiera sobrevivir... ...y ocultando su paradero a los nazis... ...jugándose su propia vida... ...porque si descubrían que ayudaba a un judío... ...tanto él como ella serían deportados... ...a un campo de concentración. La unidad de inteligencia... ...supo la dirección de Kate... ...gracias a su antiguo jefe... ...quien pensaba que le hacía un favor... ...informando de su paradero... a Yelena le habían encomendado la misión de custodiar el secreto más valioso en ese momento, la supuesta mandíbula del Führer su jefe había confiado en ella porque no se fiaba de los soldados rusos grandes, bebedores que estaban celebrando la rendición de los alemanes el 8 de mayo de ese año y tampoco podía guardarla él porque según la nieta de Yelena la unidad no disponía allí de caja fuerte y su abuela aseguró que no se emborracharía el día de la victoria. La maltresa mandíbula, donde se incluía un puente y varios arreglos dentales, estaba guardada en una caja roja de segunda mano que parecía un joyero de mujer. Al día siguiente iba a tener lugar el esperado encuentro entre Yelena y Kate, la auxiliar del dentista. Kate colaboró desde el minuto uno con la unidad de inteligencia. ...tomó en sus manos... ...una pieza... ...se trataba... ...de un puente dental... ...y dijo... ...dijeron que por mi culpa... ...el tratamiento dental de Hitler... ...había ayudado al estado burgués alemán... ...a prolongar la guerra... ...no obstante, para asegurarse... ...condujo la unidad de inteligencia... ...a una zona del búnker... ...donde el doctor Blaske trataba a Hitler... ...allí... ...encontraron radiografías... ...de la dentadura de Hitler... ...y archivos varios... ...constatando... ...que en efecto esa era la prueba de que Hitler había muerto Hitler se había suicidado pero si querían que Stalin les creyera también necesitaban un testimonio directo un testimonio que avalara el por qué yacían los cuerpos en el jardín de la, can de la cancillería y por qué estaban quemados Después de preguntar e investigar por distintas vías, contactaron con Harry Messerhausen. Este soldado era miembro de la Guardia Personal del Führer y confesó que había sido testigo de cómo el 30 de abril de 1945, en ayuda de cámara de Hitler, Otto Ursche, junto a Heinz Lingen, habían trasladado los cuerpos de Hitler y Eva Braun al jardín de la Cancillería donde les rociaron de gasolina y les prendieron fuego después hicieron un agujero en la tierra y los enterraron la confesión llena de detalles que coincidían con lo que habían visto in situ corroboró que en efecto Hitler estaba muerto inmediatamente informaron a Stalin ...tenían varias pruebas... ...y además tenían testigos... ...por tanto... ...no había lugar... ...a la duda... ...Stalin había pedido... ...absoluto secreto... ...de lo que investigaran y ...pero... ...la prensa no se sabe cómo... ...la prensa aliada... ...se hizo eco del hallazgo... ...y lo publicó... ...Stalin se enfadó... ...mucho... ...muchísimo... ...y lejos... ...de confirmar... ...la gran noticia... Jugó al despiste. Su estrategia tenía un doble objetivo. Bajo la montaña, sin permiso de otro río Alimentando al monstruo de la rabia. Primero, si no confirmaba la muerte de Hitler, dejaban abierto lo que había ocurrido para crear mayor confusión y evitar que sospecharan de él o de los rusos dispuso nuevas y numerosas investigaciones sobre el paradero de Hitler lo hizo para confundir a los aliados que una vez eliminados los nazis ahora eran el nuevo enemigo a combatir las investigaciones por supuesto eran falsas y alimentaban que se especulara con la posibilidad de que Hitler siguiera vivo Publicaron que estaba vivo en Latinoamérica. También que Franco le había ayudado a esconderse para después viajar a otro lugar. E incluso que se había marchado en un submarino japonés. No se sabe muy bien cuáles fueron los motivos reales por los que Stalin decidió ocultar el hecho confirmando la muerte de Hitler. Pero, según Yelena... Era una forma de mantener el enemigo vivo. Mantener el peligro era mantener viva la posibilidad de comenzar una nueva guerra. Y según Anthony Bivor, el historiador gran experto en la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo hizo por... Era la forma de asociar Occidente con el nazismo. Estaba claro que los británicos o los norteamericanos estaban escondiendo al dirigente nazi. El segundo objetivo de la estrategia de Stalin era ocultar y tapar la boca a los posibles testigos que sabían y habían confirmado la muerte de Hitler. La pobre auxiliar... ...Kate Hauserman... ...fue el chivo expiatorio... ...la víctima... ...inocente... ...Kate confesaría en sus memorias... ...memorias que compartió con Yelena... ...mucho tiempo después... ...que le habían pagado... ...con una lata de conservas... ...el testimonio... ...confirmando... ...que aquella mandíbula... ...era... ...la de Hitler... ...que fue... ...detenida... ...y enviada a Rusia... ...donde estuvo encerrada... ...seis años... ...confinada en los calabozos soviéticos... ...para finalmente ser juzgada y condenada a 10 años en los gulag de Siberia 2.800 millas de viaje realizados para al final trabajar en los campos de trabajo forzados así recordaba Cate la sentencia del tribunal sí, no tengo duda de que este puente pertenece al fibrer dijo, dijeron que por mi culta el tratamiento dental de Hitler había ayudado al estado burgués-alemán a prolongar la guerra. Mientras tanto, Yelena no sabía absolutamente nada del triste e injusto destino de Kathe. Ella había seguido las directrices de su jefe, quien le dijo que las órdenes de Stalin era ocultar totalmente la muerte de Hitler. Nadie, absolutamente nadie, debía irse de la lengua porque, aunque la guerra... ...había acabado... ...Rusia estaba oprimida... ...por un cerco capitalista... ...y no... ...interesaba... ...matar a Hitler. Yelena se convirtió... ...en una gran escritora... ...y pasado el tiempo... ...decidió contar su experiencia... ...y todo lo vivido... ...en los últimos días... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...quiso... ...quiso confesar en su libro... ...Memorias de un intérprete... ...en tiempos de guerra... ...aquel secreto de estado... ...guardado a largo tiempo... ...pero ninguna editorial... ...se atrevía a publicarlo... ...no fue... ...hasta 1961... ...ocho años después de la muerte de Stalin... ...que sus memorias vieron la luz... ...el primer... ...y gran sorprendido... ...fue el mismísimo general Zuccott... ...quien le confesó a Yelena... ...que Stalin siempre negó saber... ...qué había sucedido con Hitler... ...y que, por fin... ...gracias a su libro había descubierto la verdad ¿y qué pasó con Kate? ¿murió en Siberia? pues felizmente no Kate fue liberada en 1955 aprovechando un intercambio de prisioneros con el gobierno alemán por lo que no cumplió los 10 años de la condena Si Sirion quedó maltrecha de salud por supuesto ella pudo salir porque Stalin había fallecido si no, seguro que hubiese acabado allí sus días lo malo fue que cuando regresó descubrió que su novio se había casado con otra pero bueno, volvió a trabajar en el mundo de la odontología y se casó también falleciendo en 1993 Sin embargo, Yelena no tenía ni idea de lo que le había sucedido a Kate. Se enteró cuando se puso a documentar su libro y fue en ese momento cuando descubrió la injusticia cometida con ella. Kate les había ayudado y el excéntrico y obsesivo Stalin había querido enterrarla en vida. Lo bueno es que gracias al testimonio de Kate, el mito, el misterio, la leyenda de lo que había ocurrido con Hitler se destruía ella estaba viva y podía confirmar que aquello era un bulo que Hitler había muerto en Berlín en 1945 y todo lo que se decía de que seguía vivo de que estaba oculto en otros sitios todo eso era un bulo era mentira según el testimonio del soldado alemán que también corroboraba lo que ella decía Hitler había muerto se había suicidado el 30 de abril de 1945 curiosamente la prueba de la mandíbula de Hitler se encuentra en Rusia y a día de hoy algunos han seguido especulando con que ese maxilar no fuera del filón. <risa> Yelena hizo justicia con su libro de memorias y todo quedó desvelado La verdad sobre el final de Hitler y su ocultamiento, puramente políticos. Ella falleció en 2017, total hace apenas tres añitos. Un año después, en 2018, sus memorias se publicaron por primera vez en inglés y recientemente han vuelto a ver la luz con motivo del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la muerte de Hitler. Quiero agradecer a mis compañeros Sara Iturbide, Juan Carlos Bet y Belén Gómez del Pino su magnífica colaboración y me gustaría terminar con una anécdota muy curiosa y Kate no volvieron a verse después de aquellos días de mayo de 1945 pero sí lo hicieron las nietas de ambas en 2018 se realizó una película en Francia donde se narra la historia y con motivo del evento las invitaron y ellas fueron su legado sus propias nietas contaron las vivencias, las hazañas de sus abuelas de Yelena y y Kate Husserman dos mujeres clave que desvelaron la verdad sobre el final del nazi Adolf Hitler la rosa de los vientos en Onda Cero fronteras del futuro ya existe el primer mapa genético de la corteza cerebral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 más grande, eh, pero bueno. Pues, exactamente, eh, pero muy replegado, claro, claro. como muy arrugado, sí, sí, sí. pero con mucha mayor Lo superficie. Tú, cerebral, como el intestino, un poquito. Claro. Esto es una de las características que nos define, diferencia a los humanos de nuestros familiares primates, ¿no? de otros primates, que tenemos muchísimas más eh, circunvoluciones, muchísimas más eh, también grosor de esa. Eh, eh, que somos eh, muy complicaditos.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 Las mismas circunvoluciones, digamos, dobladas, por así decirlo, es como un TNI, en las mismas ¿no? en eh, localizaciones sí. que todo el mundo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 a lo mejor claro. estamos echando un piropo y de luego lo que lo que vale esto es para en el eh, futuro curar ciertos trastornos como esquizofrenia, ah, bipolar, depresiones, TDAH e investigar sobre esto gracias a esta investigación que se ha hecho ahora. Las noticias y después continuamos hoy esta noche La Rosa de los Vientos hasta las cuatro y media.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 los ventos y como todos los domingos en esta época de confinamiento como todos los domingos hasta las cuatro y media de la madrugada y vamos a tener una entrevista más hasta entonces. Una entrevista, una conversación con el diplomático más importante de la historia de nuestro país, un hombre que en estos 40 años ha representado a España en medio mundo. Hablamos de Inocencio Arias.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 ...y en algunas instituciones internacionales. viene nuevo libro, se titula... ...Con pajarita y sin tapujos. Él es Inocencio Arias. Eh. chencho Arias! Eh. Inocencio, muy buenas. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena noche. buenas Encantado noches. Encantado de en el programa. Encantados estamos eh, nosotros... Eh, ...de estar, he dicho yo, con un diplomático... ...quizá el más conocido...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 del coronavirus, uh -huh. eh, han censurado que se, en Internet que se den noticias. Entonces, al final, quizá la población china se canse de ser tratada aún con menores de edad. Pero ahora el sistema de está funcionando. Con pajarita y sin tapujos. Así se titula el nuevo libro de innocencio Arias, Arias, que ha estado esta noche con nosotros aquí en Montacero en La Rosa los Vientos. Chencho, muchas gracias. Un gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Don't nation the new media onda cero la rosa de los vientos ¿Y qué es esto que está sonando? Dicen que está empezando este, ¿no? David Huawei. Este es un éxito del futuro. Space Odity. Y lo, estás, lo estás diciendo el 26 de, de abril, voy a 27. Sí. El 27 de abril del 2020, para que luego, si la hemeroteca quiere sí, enloque sí, sí. no, <risa> y no, Esta canción yo creo que es del 78 o 79, creo, ¿eh? yo qué sé, pero es una de las canciones más importantes del siglo XX, indiscutiblemente, una de las más importantes, iba a decir, David Bowie tiene tantas que son muy importantes, pero esta es una de las más importantes Una de ellas, space authority sends Esta semana me enteraron de una cosa de, de Bowie que yo no sabía. Y es que eh, ponía el titular, ¿eh? No, tampoco tuve tiempo para eh, desarrollar y ahondar en el tema. Que era un pintor muy tímido, que le gustaba pintar. Pero debe ser que, igual que en otras cosas, fíjate, él decir que era un pintor tímido, tímido. Era tan tímido de como tímido, yo, tan tímido, tan tímido, tímido, tímido que no lo hacía nunca. Tímido, o sea, pero yo creo que de debía de parecerle algo tan fascinante que no se atrevía a dar ese salto y decir, he hecho muchas cosas en esta vida, pero ya decir que soy pintor no lo tengo muy claro. Y no no debía de... Igual, de, de, bueno, a lo mejor es que van a hacer una exposición o algo así. Te digo que no había tiempo. A ahondar en la noticia, pero decías: Space of the day, canciones más importantes en de la historia, de la historia y por supuesto de la historia de la música Space Oddity David Bowie, para finalizar el programa de esta noche, estamos acabando con un clásico, estamos acabando con historia, un día en el que se ha hecho historia, un poco en nuestro país, porque se ha abierto la mano con los niños ha cambiado la historia, ojalá el futuro, el futuro Nos sirva un poquito para recuperar lo que teníamos dos meses. Vamos a comenzar ahora ya la octava semana, ¿no? Uh -huh. Nada más y nada menos. Bueno, nos ya queda, queda menos, cada queda vez menos. En menos estado de alarma. Comenzó hace muy poquito el último quedan, hasta el, dentro de dos domingos aún vamos a estar, pero bueno se van a empezar abriendo eh, ciertas eh, cosas, y esperamos y deseamos eh, que todo vaya bien pero hoy y daba dentro, alegría, eh, claro. hoy daba alegría ver un poquito la gente, cada uno separado pero, por favor, o sea, es que te daba un, diciendo, vuelvo a la normalidad casi, Dios mío, qué maravilla y la rosa de los vientos se vuelve el próximo sábado por la noche volvemos En La Rosa, los ventos aquí, en Onda Cero, a las 12. Las 11, en la Comunidad Canaria. Cuidaros mucho.